Marri, Marri y Lamiem, Marri, Marri y Compuché, eh, buenos días o buenas tardes hermanos de la isla de Mallorca, a todos los eh, oyentes, un abrazo grande, mi saludo significa que los abrazo con mi mente, con mi corazón, con mis manos, con mis diez dedos, los saludo con todo mi amor, deseándoles que estén en una armonía perfecta. A esos jóvenes que están eh, en esta radio trabajando por la igualdad social, por la igualdad de raza, por la igualdad de clase, que el Chau los bendiga. El Chau es el padre, dueño y hacedor del universo y de la gente, que es el nuestro Dios, que es el amor completo del mundo y que une a las naciones y que une a los hombres. Hablarle un poco de mi música, que es un privilegio que si el Chau lo permite, esté en esa radio constantemente y los oyentes puedan escucharla, porque este don que el Chau me ha permitido tener es para poder expandir mi música y contar sobre las raíces, sobre el vientre, sobre el aire, sobre la naturaleza que me rodea, para que ustedes la escuchen por intermedio de los sonidos. Soy una profesora de música, pedagoga, que llevo más de 50 años haciendo música latinoamericana y de intercultural mapuche, nacida en una comunidad imperial, entre el valle de Imperialito, entre Caragüe e Imperial, una, una belleza, un paraíso terrenal en donde salen los camarones de la tierra y donde el chilco y los copihues se lucen cada primavera. Contarles de que soy una mujer muy feliz porque nací en una comunidad en donde aprendí mucho de los códigos de la tierra, de la ñuque mapu, madre tierra. Y sí. decirles de que mi proceso como mujer posterior, después en la universidad, fue abocarme a la música intercultural, aquella que quiero reencantar a mis jóvenes y poderla sacar de los cimientos, de la historia y la memoria de cada uno de mis antepasados y mostrarla con el sonido mostrarlas con instrumentos que son nuevos que son contemporáneos y mezclarlos con los que son de mi antepasados ese es mi trabajo musical eh, hablarles de que he trabajado con muchos jóvenes eh, de la meliwitch mapu de las cuatro tierras pehuenche por Nanche que son las laderas, los pehuenches son los de la cordillera, los nanches son de las laderas, los mapuches de la planicie y los lafquenches del mar, que son las cuatro tierras de mi cultura mapuche, que es un paraíso los invito a venir acá a conocerla, tienen mi nombre, mi apellido, les voy a dejar mi correo. Eh, nancysanmartin.comunicaciones arroba gmail.com para que se comuniquen conmigo y quieran saber más sobre la cultura mostrarles mi música más ampliamente también puedan conocer mi página web que es www.nancysanmartin.cl en donde muestro mis videos y paisajes de la Meliwitra Mapu en donde mi cultura me ha permitido introducirme a mostrar mi Eh, esos cuadros maravillosos que son la naturaleza de mi tierra también comentarles de que tengo música con jóvenes que están dando mucho que hablar y que han sido mis discípulos como el grupo Tierra Oscura en donde ustedes en internet van a poder encontrar Tierra Oscura y Nancy San Martín música étnica, heavy metal, pero en raíz mapuche he sido una mujer cantora que se ha dedicado a explorar la música humana moderna para poderla insertar en la música antigua. A Nueva Imperial están por llegar Es que eh, llevo más de 40 años enseñándola a mis alumnos Y también eh, expandiéndola por el universo En Europa he estado muchas veces también Gracias al Chau en Dando recitales en diferentes vecinos que ustedes tienen ahí Como Austria, eh, las Islas Canarias, eh, Italia, Alemania Muchas veces en Alemania, Noruega, Suiza Y, y me ha permitido poder conocer otros espacios, otros hermanos porque en el fondo pertenecemos todos a un solo ADN no nos olvidemos nunca eso somos todos uno uno ante la naturaleza la Ñuque Mapu y uno ante el Chao el Padre Dios único dueño y hacedor del universo que dirige la tierra que dirige el aire que dirige la atmósfera contarles que Mi nueva propuesta está ahora pronto irme a Rapanui, una isla bellísima que queda entre Chile y la China, al medio del océano Pacífico, y que voy a ir a cantarle a mis hermanos pascuenses de la, de la isla a, a conocer más sobre sus muaís, que son caídos de la estrella siempre digo eso. Y posterior luego quiero llegar luego a sus tierras, voy a estar si Dios quiere pronto en Alemania, Y en Inglaterra y, y a ver si ahí puedo en una de esas pasar de refilón y que conozcan un poco más de mis sonidos ancestrales en Música de Chahuay, muy dulcemente talló la plata con ilusión que cuando joven lucía hermosa en su pilón. Well oh, no. como les contaba en una comunidad en Imperialito y ten, tenía una abuelita mapuche que era ciega y mm -hmm. ella me hablaba y me decía de que nosotros somos uno con la naturaleza por ejemplo me comentaba de que me decía Nancy tú tienes de la tierra dentro de tu cuerpo y del mar tienes dentro de tu cuerpo a ver me decía con tu lengüita eh, rosa tu piel me decía ¡Ay, oh, sí! Le decía, abuelita, de verdad, tiene mucho gusto salado. Eso es parte del mar que está dentro de tu cuerpo. ¡Oh, yo quedaba impresionada! O sea, yo tengo el mar dentro de mi cuerpo. Y después me decía, ¿y estas piedras duras que tú ves? ¿Hay blancas? Sí, abuelita, le decía. Hay blancas también y tienen el color de los huesos. ¡Ah, entonces significa que tú tienes parte de la tierra dentro de tu organismo! ¡Sí, abuelita! Le decía yo. Entonces fui entendiendo que... La tierra y yo somos una. Fui entendiendo de que la naturaleza, los árboles también son míos y parte de mí porque sin ellos no podría respirar. Ellos son los que me dan el oxígeno. Ellos son los que ellos son los que aspiran el agua para no inundarme porque ellos tragan mucha agua. Entonces fui comprendiendo de que después de, de que de la tierra yo sacara la lechuga, el tomate, las papas, los alimentos que el vientre me regala de la tierra, y después yo lo expulso hacia la tierra de nuevo, era un ir venir, mío y de ella, mío y de ella. Y comprendí que yo tenía que comenzar con los sonidos que tenía, siempre fui músico, poder entregar esta esta eh, filosofía, esta historia, esta memoria, esta enseñanza de la tierra en los sonidos musicales, pero en esos sonidos que eh, comencé a escuchar de pequeña cuando escuchaba a la machi frente al campo de mi abuelita tocar y cantar y decir we, we, que significa consagración, consagración, consagración Y fui aprendiendo y escuchándola, me sentaba calladita a escucharla cuando ella cantaba con su cultrún y fui impregnándome de los sonidos y después yo dije, yo voy a tener mi propio cultrún y lo mandé a hacer a una comunidad que se llama Ketroko con un especialista. Compré el árbol primero. Primero lo compré con permiso del chau. No es cualquier árbol, es un árbol que es canelo, que es la base de la medicina mapuche. Lo compré... Le pedí permiso al chau, pero antes sembré dos de regalo a la tierra. Después que tenían un año, saqué mi árbol, lo dejé un año en la tierra en el invierno y después un verano asoleándose. Después se cortó con el permiso del chau y se comenzó a hacer ese que está allí, que tiene un sonido de timbal. Ese kutum que está ahí ya tiene muchos años. Entonces es, una, es, un, es un instrumento que cuando yo lo interpreto y yo lo toco, me sana, me sana el alma, me sana el espíritu, me sana mi energía. Y con los sonidos que aplico, que son la chuchuca, que es un instrumento de viento que se utilizaba antiguamente para poder hacer llamados de cerro en cerro, porque antes no teníamos la telefonía que hay ahora, no teníamos internet. Entonces el internet que se usaba era el sonido de la chuchuca que día viajaba kilómetro y kilómetro y lo escuchaban al otro lado. El sonido del kulkul, que es un cacho de de de, vac, de vacuno que tiene un orificio y que también tiene un sonido muy ronco. Después estaba el, el trompe que era de un árbol definitivo del sauce llorón y que hacía un sonido de vibración para enamorar y poder tocar música que era romántica mapuche. Después tal ñonkil que es de una planta especial que se aspira y tiene un sonido muy suave, diferente al de la tututuca, mucho más fino y la wada, que es una zonaja que pertenece a la familia de los instrumentos idiófonos, comencé a experimentar desde el sonido de los 18 to toquíos que tiene una masi. Una masi tiene 18 toquíos diferentes en diferentes rituales. Quizás existan mucho más, pero yo he investigado sobre esos 18 toquíos. A esos 18 toquíos yo lo adorno con los sonidos musicales de la tutuca, de la pifilca, del kultun, de ñonkil, de la guada, de la cascaguilla. Entonces comencé a crear mis primeros sonidos, evidentemente como mapuche, con el sonido, qué sé yo, que en uno de mis dietas que se llama en che ñuelkatun le tu le se vaya luz se vaya luz calfólica calfólica calfólica como ese sonido de lamento que nace en la garganta que es el idioma tan complicado que es este mapuche según los lingüistas que han hecho estudios Dicen que es el idioma más completo del universo porque se utilizan tres partes del organismo. la El estómago, cuando yo digo ul, a ver, repitan conmigo, digan ul, después digan can, digan can, digan tun, digan tun. Utilizo estómago, garganta y toda la parte nasal. Ul, can, Deambula por todo mi cuerpo el sonido. No es como el, el, el sonido occidental que yo le hablo a ustedes y les digo, hola, nace nada más de la garganta. O el francés cuando dice, je t'aime, nace nada más de la garganta. El alemán tiene dos, dice, ich, garganta, libitig, nasal, dos. el Mapuche se usa tres y etcétera y todos los idiomas van en una diferencia sonora del cuerpo diferente por eso es este este idioma totalmente diferente hermanos tienen que llevarme porque tengo que enseñarles muchas cosas muchas muchas de, de mi antepasado de mi ancestro quiero conocer Mallorca también y contales de que pueden encontrar mi música en YouTube que yo realizo, es de suma importancia porque también se ha ido perdiendo un poco el sentido de que como es mapuche y no es conocida, no se puede entender. Entonces yo llegué a una conclusión que al hacer una canción, por ejemplo, el nacimiento de una machi, eh, se está preparando un machitún en la reducción Koi Polafkun buscan sus parientes en la huén, el remedio, le, te, le entregan corderos y mudai muday una bebida que es de la cultura, a la machi hermosa Yanquitrai. Estará dos noches y dos días friccionando el cuerpo de Quilapán. Con canelo, maqui y laurel, la machi le ruega a Genesen, la machi en trance, la machi canta, y etcétera O sea, voy relatando con la letra cómo hace la música, cómo, o sea, cómo interpreto yo, cómo interpreto la música y la razón de lo que es ser una machi, ¿no es cierto? O como por ejemplo en otra utilizo el ñai que significa consagración, consagración. Y o como en el Lakutum, que es una de las eh, canciones mías que ya está en extinción, como antiguamente se le ponía al nieto primogénito, el nombre del abuelo y se le regalaba una yegua que fuera como decirte que va a tener muchos críos después para posterior poder eh, tener más animal y él se pueda trasladar de una comunidad a otra. No nos olvidemos que los caballos llegaron con ustedes en el siglo 15 con los españoles, llegaron en el siglo 15 acá, acá mi gente se trasladaba en lianas, Las lianas son como unas especies de sí de que sé yo no sé de lazos unidos a los árboles por como estos eran bosques vírgenes se trasladaban en canoas por los ríos y, y ellos se eh, extensiones muy largas igual se hacían trafquintos que significa intercambio de alimentos porque antiguamente no existía el comercio el comercio nace desde que llegan los españoles en el siglo 15 anteriormente hasta el día de hoy todavía tenemos trafquintos donde viene gente pehuenche a entregar sus piñones y los cambian por otros animales y todo eso es lo que yo voy contando en la historia de mi música que extraigo a Lautaro, lo saco de los cimientos de las profundidades de la tierra y cuento quién era Lautaro, con quién se juntó, qué hacía, él, eh, con y por qué él fue guerrillero, por qué luchó por su tierra. Eh, cuento, qué sé yo, la vida de dos jóvenes que mataron hace poco también, eh, aquí la, la Policía Nacional, por eh, defender a su tierra. Hay una canción que la canto en el Glockenhau en Alemania con uno de los pianistas más eximio en Alemania, con eh, Gorky el apellido, que ustedes lo pueden ver en internet igual, eh, Nancy San Martín y, y Catrileo y Lemún se llama la canción Catrileo y Lemún y, y van a ver la historia de Catrileo y Lemún, quienes eran dos jóvenes que amaban su mapu su madre tierra y, y ellos lo único que querían que, que no se la expropien y seguir cultivando el canelo los copihües y que las esteros y de las aguas sean claras y cristalinas, no contaminadas y lamentablemente mi país ha caído en todo esto, en donde también, se los digo hermanos, muchos españoles han apoderado de muchas cosas nuestras aquí en la tierra chilena, eh, eh, hay, hay muchas cosas que son de los españoles, el agua, las carreteras, muchos, muchos se está llenando de ello pero yo lo único que sé de que la, la madre tierra es se está cobrando todo, todo, se está cobrando todo y tenemos que tener más fe en él, en el chau llorar de que no sucedan cosas que sean muy catastróficas para nuestras vidas porque en la ley de causa y compensación como le llaman aquí al kimun de la ñuque mapu la sabiduría del la ñuque mapu se cobra todo entonces desde ese punto de vista psicológico tenemos que entenderlo de que la tierra es una parte nuestra y yo llevo parte de la tierra en mi organismo y mi organismo lleva una parte mía también. Y eso cuando lo comprendamos el universo va a estar en armonía. Pero si no lo entendemos y pensamos que solamente lo material es lo que prevalece en el hombre, los lujos, todo lo que en el, cierta medida le va haciendo mucho daño al hombre, la tierra cada vez va creciendo. Va a ir en más destrucción, ya no van a existir eh, frutas con, con el sabor tan impresionante que tiene mi tierra. El, el sabor explosivo que tienen los alimentos, los, los marícolas, los pescados, las carnes, eh, las verduras. Aquí un cilantro que, que adorna eh, una sopa es aromático, perfumado como un perfume Rochard de los que ustedes tienen, un perfume Alston o como todos esos perfumes exquisitos que hacen ustedes los europeos, eh, pero acá se da en, en la naturaleza, aquí mi amigo el ferrán él sabe de que estoy hablando porque ya está probando todos los alimentos, los vinos que hay acá son extraordinarios. También los invito a que vengan a probar estos vinos exquisitos a, a mi tierra. Aquí se, se da la cepa carmener que en Francia, me comentaban unos franceses, como que ya no se está dando y se da en mi tierra. Pero yo me pregunto por qué se da en mi tierra, Mapuche. Se da porque la ley de causa y compensación hace de que esta tierra sea privilegiada de una cultura en donde los Mapuche esperaron a sus hermanos españoles creyendo que eran amigos. Y no eran amigos porque venían a usurpar todo lo que era de ellos, de mi antepasado. Los digo con mucha humildad, hermano con mucha humildad, sin resentimiento, sin odio, sin rencores, solo con amor. Para que ustedes vayan entendiendo de que uno no debe expropiarse de las cosas que son ajenas, porque Dios nos regala a cada uno, el chau nos regala a cada uno un espacio sideral que es de cada uno. Y uno tiene que saberlo vivir en este tránsito de vida. tengo la, la experiencia de haber escuchado que España igual es, es, tiene como similitudes como lo nuestro en el sentido de ustedes, los catalanes, eh, los de la isla Canaria, etcétera Y muchos otros seguramente fueron invadidos también por este poder del ego, de la prepotencia, del orgullo, de la soberbia, de quererse tener más para no sé qué sentir en el alma y en el espíritu, porque cuando la madre tierra pega un movimiento en el agua o el movimiento en la tierra, uno queda pensando y dice, ¿qué somos nosotros? Somos menos que un granito de arena, nada más que eso. Y sentirnos también como muy unidos a ustedes en el sentido que tú me explicas también de que los catalanes también tienen su propia autonomía, e identidad como los la gente de Canarias y otros en que tiene su propio lenguajes, danzas, comidas, etcétera, su propia identidad. Pero fíjate que eh, en, en la cultura mapuche es tan importante en el sentido de que han querido doblegarla por 1000 por cientos de años y nunca se ha podido. O sea, todavía tú vas a un ritual de porque esta cultura conserva su primogenia ritual de hace 400 500 años atrás. Vas a un ritual de un guillatún, que es un ceremonial de, de gracias, de celebración de gracias, y también para pedir que vengan mejores tiempos en el universo y la tierra. Eh, todo este, digamos, toda esta esta cosmovisión hace de que el ser humano piense y analice de que eh, hay cosas que nos unen, como, como ustedes, que es la identidad, que es el lenguaje, que es la idiosincrasia, que es todo esto. Y yo quiero decirle y darle las gracias a ustedes por escucharme y tener la paciencia. Les digo, les repito nuevamente que mi correo me pueden escribir y podemos tener contacto y yo contarles mucho más, mostrarles el libro mi cultura, y yo sé que la cultura de ustedes también son bellas, tienen mucha vivencia, códigos que quizás yo no conozca y que tienen tanto como la mía, Pero la mía quiero decirles de que ha sido una cultura golpeada por muchos cientos de años, reducida eh, en sus campos, maltratada, vejada, robada, violada. O sea, existen muchas cosas malas que... el a mi cultura le ha sucedido, pero gracias al chau se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene ahí orando, orándole al chau y teniendo las cosas más bellas que nos regala el universo. Contarles que aquí donde yo vivo estoy a una, a una hora del lago, a una hora del mar, a una hora de las termas, de las aguas calientes, a una hora de la nieve y a una hora de un desierto. Es, es impresionante, o sea, ¿Dónde en el mundo existe eso? En ninguna parte del mundo. Por eso yo los invito a que vengan a conocer mi tierra. Y aquí en el living, si puedo tenerlo sentado, durmiendo, yo les les doy cobijo y vienen a conocer acá. y No sé, el que se interese, de verdad. Yo he sido una mujer que durante años he recibido mucha gente extranjera que vengan a conocer mi tierra. Porque de mi tierra se pueden sacar muchas esa eh, sabiduría como también yo aprendo de la sabiduría de europa que admiro mucho también por su respeto a alemania lo considero un país muy respetuoso con, con las razas con las culturas yo me siento muy cómoda más cómoda me siento en las islas canarias cuando he ido porque me siento una más de latinoamérica ahí con la gente y etcétera y en españa también hermanos españoles que quiero mucho Por eso yo les digo, en el fondo también somos uno solo, una sola ADN, con, con diferentes climas, diferentes identidades, diferentes culturas, pero que en el fondo somos uno solo. que he ido formando y que están haciendo música en la región y en el país, como por ejemplo Los Peumayén, que es un grupo que viajó como por siete países el año pasado de Europa y anduvo dando su, a conocer su música rock. Es un rock contestatario, un rock que habla sobre la problemática existencial de mi cultura y que eh, comenzaron conmigo a la edad de 10 años Y actualmente llevan como 20 años a mi lado. Uno de ellos fue el que conociste el otro día, que tocó conmigo ahí en la isla Huapi. Y que um, ellos están dando mucho que hablar a nivel nacional y del mundo. También hablar de Tierra Oscura, que es una banda de música heavy metal y que habla sobre la, la idiosincrasia, la identidad, el problema social que tiene la cultura mapuche. Eh, y que ellos son jóvenes ya que llevan muchos años, más de 10, 15 años también en este arte. Uno de ellos se llama René Sandoval, fue mi discípulo desde que tenía 13, 13 12 años. Actual ya es un violinista eximio toca muchos instrumentos. También él hizo un año un proyecto para ir a enseñar esta música a Francia y estuvo un año en un colegio enseñando la música de cultura mapuche, de raíz mapuche, y, y con experiencia muy linda de rescatar también los sonidos eh, europeos y traerlos para acá, y toda esa gama de sonido que nace del espíritu de la tierra y de lo occidental y lo moderno se traduce en esta mezcla que es esta música. Y hablarles de los Huesequeche, también un grupo de Santiago, que son jóvenes, qué sé yo, que hacen música de hip hop, que también existencialista, que habla de la problemática de la cultura en todo su sentido, de cómo ha sido sufrida, cómo es apaleada, cómo es reducida. Ustedes no creerán que en este siglo 21 hasta este, este tiempo, hasta ahora, en muchas comunidades de mi tierra, llega la policía con avionetas, llegan cientos de militares, allanan las casas, rajan las camas, sacan los, las cosas para afuera, y a los niños los maltratan, hay presos en la cárcel que están injustamente presos. Todo eso se traduce en la música que hacemos con todos estos jóvenes. Yo, como la maestra más antigua, la quince si me podrían llamar de la música y mis jóvenes en esto rescatando cada cosa. Hace poquitos días mataron a un joven lo dejaron en un predio, en un campo, lo dejaron tirado ahí. Nadie supo quién lo mató, nadie. Era un joven que amaba la naturaleza y que defendía su meliwitra mapu. Pero así es como también ya están haciendo otra canción para mí, para poderla contar y decir nada y decirle al mundo toda la injusticia que sería con mi cultura, porque de verdad que es una injusticia grande. Quizás de ahí también nacen los sonidos ancestrales de poder, en este grito que es un auxilio al mundo, de ver de que hay tanta injusticia. En este momento está preso un machi que lo sacaron, iba caminando y, y a él lo inculparon como que mató a un matrimonio, Lusinger, que eran una familia europea que llega a aposentarse ahí en, en el siglo 18 en donde el Estado en ese tiempo le regaló 6 hectáreas de terreno, le regaló sacos de, de, de clavos y una picota y una carreta con dos bueyes, se aposentaron ahí y actualmente tienen más de 500 hectáreas. Y se fueron apoderando, apoderando, apoderando de la tierra y murieron quemados Y ellos cuentan que es mi pueblo mapuche y mi pueblo mapuche no puede hacer esas cosas. Y lo, lo, lo hablan de que ellos son los que están matando y que violan la tierra y que entran a las casas y matan a las personas. No, mi, tía, mi pueblo es pacífico, mi pueblo es de paz, de armonía, de sosiego, no de guerras nunca ha sido ha sido un pueblo aguerrido porque se ha defendido, se defendió de Pedro de Valdivia cuando vino, porque Pedro de Valdivia quería matarlos a todos para poder posesionarse de la tierra, pero ellos se defendían, ellos creían que eran amigos, le sonreían, le pasaban sus alimentos y ellos querían enseñarle de lo que comían y ellos no entendieron y les saquearon todo y le robaron todo. Entonces ahora se repite igual con todos los huincas que existen aquí en esta tierra, que quieren apoderarse de la riqueza, porque esta tierra de verdad que es rica en toda su magnitud, en lo espiritual, en lo material, en su vientre como, como madre tierra, en sus mares, con todo el mar maravilloso que tiene, en su cordillera con todos los alimentos naturales que nacen de la tierra y que ningún país lo tiene. El piñón no existe en ningún país, el canelo no existe en ningún país, las araucarias no existen en ningún país y hay muchas cosas que no existen en otros países que están en este Edén. Es como que si el chau se paró arriba y dijo, yo le voy a dar todo lo último a este último parte del mundo, porque esta, que significa Chile. ¿Por qué le pusieron los españoles chile? Porque ellos escuchaban como los que el tehué y decían chile, chile, chile, chile, chile, chile. Que es un ave que tenemos nosotros aquí. Y chile significa último lugar en Mapuche, último lugar del mundo. Y nosotros estamos aquí en el último lugar del mundo donde nace, comienza a nacer el mundo. Quizás él dijo, le voy a poner todo lo que tiene el mundo aquí y lo puso. Y aquí vivimos nosotros en este paraíso. En este momento, eh, queridos amigos, estoy trabajando en un CD que, que se llama Ñuquemapu, preparándome para los festivales que existen en el país, también preparándome para ir a, a rapa nui como les cuento, que es una isla bellísima, que tiene otra identidad, otro idioma, otras costumbres, otra idiosincrasia, completamente diferente al pueblo mapuche, pero que nos sentimos muy unidos ambos por esas culturas que son ancestrales contarles que voy a preparar una cantidad enorme de eh, eh, este ahora en este verano de conciertos en mi región en mi comuna y en mi país y el próximo año en una eh, gira por europa ahí los voy a tener al tanto, los que se interesen para que puedan ver mi, mi música y sentirla de presencia porque la música que yo hago es de limpia lim limpiar el espíritu cada vez que estoy en escenario y canto, limpio los espíritus de la gente que están porque están los sonidos ancestrales que son todos los instrumentos que yo le nombré, el kultrún, la guada, la pifilca, el culcul, la cascahuilla, el trompe, que son los sonidos ancestrales de mi antepasado. Contarle que tengo este proyecto de retirarme ya de la pedagogía este año y poder dedicarme exclusivamente a mi arte como cantante, como compositora y, y viajar con mi grupo por el mundo y mostrar esto, mostrar la memoria, mostrar la historia, mostrar eh, todo lo que es la leyenda, la, la religiosidad que tiene la cultura, contar sobre la espiritualidad profunda que tiene, los códigos que tiene la cultura, porque el Chau me ha permitido y también mi hermano Mapuche poderlo hacer con esta autoridad que me ha dado de poder ir calmadamente durante muchos años aprendiendo, sobre la cultura. Mi mensaje, queridos Lamien, queridos hermanos, es poder que ustedes se sientan más cerca de la tierra. Quizás sea estúpido lo que le voy a decir para muchos, pero abrazar a los árboles, tirarse en la tierra, sentir el contacto del año que mapu de la madre tierra. Mi mensaje es limpiar el pensamiento de ese supermercado de verduras, de alimentos, de tantas cosa podrida que está en la mente y que tenemos que limpiarlos con agua fresca, con flores de primavera o con las plantas de invierno y sentir de que el pensamiento debemos de cuidarlo, debemos de no hablar groserías, no herir al hermano, no sentir de que somos superiores a nadie porque en el fondo somos todos iguales, sentir que somos pequeñitos y dominar nuestro ego. Ese ego que es el que está matando al mundo. Orar, no con una oración determinada, sino que hablarle al chavo desde tu alma, desde tu espíritu, decirle que lo amas y que te ayude a utilizar las mejores palabras. Una de mis eh, kimche sabiduría que puedo decirle a ustedes es como decían los sumerios antiguamente, milenios antes de Cristo, siento perfección, pienso perfección, veo perfección, escucho perfección, hablo perfección, y si yo le hablo a mis células así todos los días, mi entorno se va a volver perfecto. Shal tumai, hermano meu kayal insemana apoyeyu insemana piuke tu fashi mapumeu yo te quiero mucho yo te quiero con todo el corazón y amo esta tierra que es toda nuestra